Hay mito, hay magia, hay misterio y hay también en relación a los templarios secretos. Secretos y tesoros y muchas otras cosas sobre las que sabe mucho, mucho nuestro siguiente invitado, Mariano Fernández Urresti, que ya ha estado en alguna ocasión con nosotros y que es un lujo que esté en nuestro programa en las rosas vientos. ¿Eh, Mariano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Uno, Hola, buenas noches Mariano. Muy buenas. Hace muy poquito hablábamos contigo a raíz de la publicación almuzada de tu libro eh, Los Templarios y el secreto de las catedrales, a propósito también de lo que había ocurrido en París con la catedral de Notre-Dame, eh, Los Templarios, ¿ha pasado muchos años... Eh, cientos de años, pero sigue habiendo un misterio tremendo sobre ellos pero es difícil y sobre todo supongo que para los expertos eh, muy difícil distinguir qué parte hay de mito y qué parte hay de realidad Pues yo creo que tienes razón eh, creo que hay... Pues sucede también con los cátaros, por ejemplo, ¿no? que parece sí. que se ha construido toda una especie de mitología eh, donde se presenta a los cátaros como un dechado de virtudes y seguramente tuvieran virtudes, pero es indudable que como seres humanos también debían estar eh adornados por, mis, por, por, eh, por fallas, por, por vicios... En definitiva, por ejemplo, los catálogos pues, podríamos calificarles de unos integristas cristianos eh, que en algunos aspectos bien podrían ser criticables. Y en el caso de los templarios sucede igual. Nos encontramos con que la ausencia, especialmente en los primeros años de su, de su andadura, la ausencia de documentación fidedigna, eh, no en vano los cronistas que hablan de ellos en su fundación, Guillermo de Tiro, el canciller de Jerusalén y Jacques de Vitry, eh, escribieron... Por ejemplo, Guillermo de Tiro escribió su crónica 70 años después de que los templarios, hubieran, los primeros templarios hubieran llegado a Jerusalén en 1118 y Jacques de Vitry vivió un siglo después. Pues claro, esa ausencia de documentación, esa ausencia de fuentes, pues eh, ha permitido especular, tal vez con criterio o tal vez sin él. Y lo cierto es que los templarios, bueno, pues eh, cometieron a lo largo de su andadura, pues, pues errores... Eh, ...de bulto en determinados momentos... ...desde el punto de vista militar... ...la famosa batalla de los cuernos de Jatín... ...en 1187... Eh, ...en la que participaron... ...pues fue un... ...un, un error eh, militar notable... ...lo mismo que la batalla de la Forbí en 1244... ...en fin, cometieron errores... ...que les llevaron en algunos momentos... ...en la Forbí, bueno, prácticamente... Les, ...les masacraron a todos, ¿no?... ...de manera que, como tú bien dices... Eh, ...cuánto hay de, de mito y cuánto hay de realidad pues es difícil de determinar, es difícil de pesar, no hay una balanza que nos permita con certeza de cantarnos en un, hacia una u otra u otra opción, ¿no? Pero yo sí que creo, más allá de toda esa consideración, yo sí que creo que es muy probable que hubiera, eh, digamos, una, no sé si un círculo interno, no sé si, si una orden dentro de la orden, No sé si hablar de, de, una, de un grupo de iniciados dentro de la orden que pudieran ser depositarios de algún secreto notable. Mariano, supongo que te han hecho esta pregunta unas eh, mil veces, y tú has respondido otras eh, tantas, otras mil veces, pero con los templarios hay una evidencia, con los templarios acabaron pero acabaron y eh, los eh, masacraron porque sabían algo, tenían alguna fuente de información o porque habían adquirido mucho poder, porque eran banqueros también, eh, banqueros eh, religiosos, pero también uh -huh. eh, manejaban eh, los dineros del poder que entonces estaba muy desclado el poder político y el religioso. Sí, sin duda. Eh, todo contribuyó a, a que finalmente sucediera lo que lo que realmente tuvo lugar, la, la declaración de la supresión de la orden con una bula papal el 22 de marzo de 1312, la bula Bosch excelso y finalmente la famosa ya ejecución del último maestre del temple, ya que se el 18 de marzo de 1314 ante la catedral, recientemente, como tú decías, eh, noticia que fue en Notre -Dame, en París. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué condiciones llevaron a que la esta orden, que era pues, un, digamos, un reino dentro de los reinos y una iglesia dentro de la iglesia, acabara de tan mala manera? Bueno, yo creo que contribuyó a ello primero Eh, el hecho de que como tú bien decías los templarios se habían convertido en, en bueno en unos verdaderos banqueros habían creado la letra de cambio habían conseguido donaciones eh increíbles de terreno, habían sido eh, precursores de muchas cosas, como te decía de la letra de cambio, pero también de la concentración parcelaria. En definitiva, habían sabido jugar muy bien sus cartas hasta el extremo de que algunos reyes, como Felipe IV, el rey de Francia, pues estaban endeudados con ellos. Evidentemente, eso no puede ser eh, nada grato para un, para un rey y tener un estado paralelo ...sin duda era una incomodidad... ...en segundo lugar... ...las eh, distintas concesiones... ...que a lo largo del tiempo... ...habían obtenido de, de los papas... Eh, ...en sus primeros años de, de creación... ...les había pues eh, situado... Um, ...de tal manera que solamente podían... ...o debían rendir cuentas a, al papa... ...tenían un poder eh, extraordinario... ...por encima de los, de los obispos... ...de las diócesis... ...en definitiva eso también les hizo... ...ganarse antipatías... ...y su propia... ...su propia andadura vital... Eh, en, ...en algunas oportunidades, como he mencionado antes... ...en algunos hechos históricos y militares... Eh, ...cargada de soberbia, cargada de, de, de prepotencia pues no había contribuido precisamente a que fueran vistos con, con simpatía por parte de algunos de los estamentos más, más importantes. De pero, tal manera que con tantos enemigos era muy fácil que finalmente sucediera lo que ocurrió. Pero tú dices muchos enemigos, pero la verdad es que también tuvieron muchísimos aliados, ¿no? Entonces es también un poquito extraño que en un momento dado todo se confabule, a no ser que hubiesen hubiese demasiadas deudas en torno a gente poderosa que envía favores a los templarios, Porque claro, de repente, de todos estar casi a favor de y estar protegiéndoles, a el rey francés eh, empieza a tener eh, esa unión o esa alianza con el papa, ¿no?, de alguna uh -huh. forma esa confabulación, y no hay nadie de los otros estamentos, de otros reinados que protejan a los templarios y les dejan de repente de, de, de dar su favor bueno. y que sean condenados. Eh, tienes razón. Lo que sucede es que Felipe IV, el rey de Francia, había pretendido unir a la orden del temple con la orden del hospital de, de, de San Juan de Jerusalén, crear una única orden, y él se había eh, propuesto en determinadas oportunidades pues, como candidato para incorporarse a las mismas, y no había salido su plan como él pretendía. Eso, mm, y, y unido a, a las deudas que, como te he dicho antes, eh, pues le, le eh, maniataban, ante los templarios, eh, fueron dos de los desencadenantes. El hecho de que Clemente V, el papa entonces, fuera un verdadero títere en manos de, del monarca francés, eh, sirvió para para que todo aquello fuera llevado a buen puerto, aquel plan para acabar con los templarios. Ahora bien, a mí me asaltan determinadas dudas. Me parece muy extraño que en la noche del el alba, del 13 de octubre de 1307, Jacques de Molay fuera prendido en, en camisa de dormir, como decían entonces, y que nadie... ...de aquella orden militar que tenía tentáculos en todos los lugares... ...nadie hubiera sabido nada de lo que se estaba tejiendo a sus espaldas. Claro. Esto me parece realmente extraño. Es más, dicen, o al menos así um, sostiene una leyenda... ...que no sé si es una leyenda simplemente o tiene una base real que una de las cosas que el rey Felipe IV hizo de inmediato fue apresurarse ahí a la torre del templo en París en busca de un supuesto tesoro que tenían los caballeros templarios, un tesoro que no encontró. La pregunta que se hacen muchos autores es si los templarios habían puesto a buen recaudo previamente ese tesoro porque sabían, porque habían tenido noticia de lo que se estaba tejiendo a sus espaldas. Entonces se habla de que un carro salió de allí, que llevó el tesoro a distintos posibles destinos, ¿no? Se, se ha hablado de, de Escocia, se ha hablado de, de, de América. En definitiva, es difícil de creer que, como te decía antes, un Estado dentro del Estado, una iglesia dentro de la iglesia, no se hubiera ol, olido nada claro. de cuanto se estaba tejiendo a su alrededor, ¿no? Y si lo que anhelaba el rey francés no era exactamente eh, un tesoro monetario, sino otra cosa, bueno, pues esa es una de las especulaciones que se arrastra, hablando de la orden del templo, desde su propia fundación. Se ha dicho en alguna ocasión que ese secreto, esa información que podían tener los templarios y que pudo precipitar su fin, eh, tiene que ver incluso con la naturaleza de Jesús de nazaret eh, con algo de la Sabana Santa. ¿Sabían algo más eh, sobre el fundador del cristianismo? Bueno, esa es una de las opciones. Eh, como decía yo antes, la ausencia de fuentes que puedan permitir construir una historia real de lo que sucedió en los primeros años de, de la Orden del Temple. Hay que recordar que el que se cree fundador de la Orden del Temple, Hugo de Payens, llegó a Jerusalén en mil dieciocho acompañado de, de otros ocho caballeros y que durante nueve años pues no se sabe muy bien a qué se dedicaron en el lugar donde otrora había estado el Templo de Jerusalén. Eso ha permitido pues toda suerte de especulaciones, que si encontraron el Santo Grial, que si encontraron la sábana, la Sabana Santa, que si encontraron documentación que pudiera probar, como después se puso de moda mucho tiempo después, con, con libros como El Legado Mesiánico, o más recientemente aún, la novela de Dan Brown el Código da Vinci, documentos que pudieran probar la existencia de, de una desen, supuesta descendencia entre Jesús y María Magdalena, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y en torno a eso, pues la, la idea de que, como te decía antes, hubiera habido un círculo, un círculo interno dentro del temple, un temple que enseña, el que conocemos, y un temple que oculta, y que podría haber tenido que ver con eh, la llamada orden de los caballeros de Ormuz o Nuestra Señora de Sion, que fue una... Eh, orden que creó Godofredo de Bullón eh, en torno a la defensa del Santo Sepulcro ¿no? y de la que um, fue eh, maestre Andrés de Mombar, uno de los primeros caballeros eh, templarios y que además era tío de Bernardo de Claraval... el hombre que dictó la regla del Temple y que fue uno de sus máximos eh, impulsores con distintos escritos como eh, Milites de y etcétera. Y ¿no? sí, creo recordar que el tío de Leonor de Aquitaña. Sí, sí, aquí hay una trama bien curiosa en la que varios de estos personajes están unidos por lazos familiares o de amistad si se sabe cómo se estructuraba la sociedad eh, estamental en la Edad Media no es una sociedad de clases la sociedad de clases, al menos teóricamente eh, permite eh, el ascenso por la soga eh, social desde un hombre pobre a un hombre rico el famoso sueño americano, eso es lo que dice al menos el, el liberalismo clásico esa es una sociedad de clases pero en la Edad Media era una sociedad estamental los estamentos eran cerrados uno nacía pobre y moría pobre, no había manera de escalar por tanto resulta ciertamente curioso que Hugo de Payens al que se atribuye la fundación bueno, entonces, de la no había manera de estar ahí, ahora tampoco y bueno, lo eso digo. algunos solo creen que sí que pueden pero no, por, no pueden por eso, entonces, por eso, donde no te mueres, claro por eso te digo que esa es la teoría pero entonces entonces los estamentos es decir la diferencia entre estamento y clase social es que el estamento es estanco es cerrado resulta difícil de creer ...o admitir que Hugo de Payens... ...que era un segundón de la nobleza de Champaña... De la, ...de la región de Champaña... ...que era un vasallo... ...del de conde Hugo de Champaña... ...hay dos Hugos, Hugo de Payens y Hugo de Champaña... ...que ese hombre, el segundón... fuera el, el, el verdadero impulsor... De esta, ...de esta orden de caballería... ...porque su superior... En cuanto a vasallaje se refiere, el conde Hugo de Champaña se incorpora a la orden de, del temple en 1125 y resulta difícil de creer, como digo, que el conde se pusiera bajo las órdenes de, de un vasallo suyo eh, en la antigüedad. Es más, Hugo de Champaña, el conde... Había viajado a Jerusalén en 1104 y en 1114 antes de que llegaran los, caballeros, eh, los primeros nueve caballeros a Jerusalén y tenía este conde una estrecha relación de amistad con Bernardo de Carabal y también con eh, la, los primeros abades eh, del cister, eh, especialmente con Esteban Jardín. En, en la abadía de Cito, y esto sí es real, se habían traducido determinados documentos que requirieron la ayuda de rabinos judíos como el Rabino de Troyes, curiosamente la ciudad donde se celebra el concilio que concede la regla al temple, y se habían traducido una serie de documentos que permitieron, entre otras muchas cosas, eh, hacerla escribir la llamada Biblia de Cito, pero es muy probable, al menos eso es lo que a mí me parece, y es una de las cosas que yo desarrollo en el libro que mencionabas antes, de los templarios y secretos de las catedrales, es muy probable que se tradujera algo que invitó a los eh, monjes del Cister a pedirle al conde de Champaña, a Hugo, que viajara, a Jerusalén antes que los nueve caballeros tal vez para cerciorarse tal vez para confirmar tal vez para... no sabemos y que después el conde enviara a un vasallo suyo entonces sí, a Hugo de Payens junto con otros caballeros francos y flamencos para realizar lo que fuera tal vez una excavación tal vez una misión arqueológica tal vez una misión no sé cuál pero con, unas, eh, con unos, eh, unas bases documentales previas, documentales que se habían, bases documentales que se habían traducido probablemente en cito. Fíjate, eh, es curioso también que en, el, en los terrenos del conde Hugo de Champaña se fundase Claraval, el monasterio de, de Claraval, donde colocaron, al frente del cual colocaron a Bernardo, el sobrino de Andrés de Montbar, otro de esos caballeros templarios que he mencionado antes. Es decir, existe una trama bien curiosa de amistades, de vasallaje, y de relaciones familiares entre los principales protagonistas de aquella, de aquella singular aventura que después derivó en la orden de los caballos del templo. Y llegaron a tener poder en nuestro país eh, porque presencia tuvieron en España los templarios, eh, pero sin embargo, eh, no sé hasta qué punto esa presencia se trasladó al poder y tuvieron una influencia directa sobre los estamentos que gobernaban en nuestro país sí también tuvieron influencia y en y en algunas monarquías hubo monarcas que cedieron después en herenciar sus territorios aunque después los los familiares de los monarcas evidentemente no estuvieron por la labor de, de de asumir ese ese ese testamento pero pero sí que tuvieron lo que sí sucedió y esto pasó después de la disolución de la orden que muchos de los caballeros templarios aquí en, en nuestro país eh, bueno y en otros lugares ingresaron en otras órdenes de caballería eh, se eh, digamos se difuminaron se, se, eh, se introdujeron dentro de órdenes de caballería como la de Calatrava, la de Montesa o en el caso de Portugal se creó una orden exililo no para ellos, una orden de del Cristo ¿no? que, que sin duda contribuyó fundamentalmente a los grandes eh, éxitos marítimos y descubridores de Portugal, porque allá fueron algunos de los grandes eh, cartógrafos judíos al servicio del temple que habían estado hasta ese momento en Mallorca. Y es muy probable que los conocimientos de aquellos eh, cartógrafos judíos permitieran las aventuras marítimas y descubridoras, como decía, de, de del reino de Portugal entonces. De algunos secretos y algunos conocimientos de estos templarios se ha especulado que a lo mejor estaban inscritos en lo que tú llamas a las catedrales como libros de piedra, ¿no? Que solamente algunos iniciados son los que consiguen descifrar qué es lo que está ahí oculto. Sí, es cierto, es una de las posibilidades. Hay un autor enigmático, misterioso, que firmó un par de libros singulares en los años eh, 30, creo recordar, Fulcanelli, que cuya identidad desconocemos y que planteaba precisamente pues pues lo que acabas de comentar, que, que las catedrales eh, eran depositarias de secretos eh, básicamente alquímicos, que habría que leerlas bajo la luz de la alquimia y que... Eh, Probablemente algunas de ellas, si no todas, podrían haber sido financiadas por, por los templarios. Han dicho algunos autores, como Charpentier también, ¿no? decían que el eh, principal puerto de los templarios, curiosamente no estaba en la fachada mediterránea, sino en la Atlántica, es decir, en una época en la que todavía, teóricamente, no se ha descubierto América, pues no se entiende muy bien que el principal tem eh, puerto marítimo de, de la orden del temple fuera la Rochelle y que además estuviera protegido... Eh, por un cinturón de de encomiendas verdaderamente notable. ¿no? Entonces decían, tal vez el dinero para la construcción de las catedrales pudiera haber llegado de América porque los templarios habrían llegado allí y de allí habrían traído la plata necesaria que entonces no era abundante en Europa para la construcción de las catedrales. Hay, momento, hay un momento en, entre mediados del siglo XII y mediados del siglo XIII que en Francia Se, se están construyendo un centenar de catedrales, algunas modestas, pero otras verdaderamente grandes, como las ya conocidas de de Notre Dame, de Chartres, de Amiens, de, de Reims, etcétera ¿no? De manera que, que bueno, el movimiento de piedras era singular, pero no solamente era un movimiento de piedras, sino también de mano de obra, cualificada y capaz para trabajar y hacerlo con un gran criterio esas, esas eh, enormes cantidades de piedra, ¿no? Los templarios, el secreto de las catedrales. Eh, uno de los libros, el último, en está de nuestro invitado de Mariano Fernández eh, Urresti. Decenas y decenas eh, de libros y de trabajos, hay tanto que hablar eh, sobre ellos. Bueno, eh, muy recientemente ganaste el premio Jain con uno de tus trabajos, ¿no? Eh, sí. El Enigma Dickens, eh, sobre un personaje eh, mucho más reciente que los templarios y que. ...quizá por su forma de ser... ...no sería del agrado de los templarios... ...pero era fantástico... ...y seguramente tiene mucho que ver... ...en lo que son los escritores hoy en día... ...el Enigma Dickens se titulaba así... ...en honor a ese autor universal... ...como es Charles Dickens... ...sí es cierto... ...fue el premio de novela eh, Jaén... ...2018... Y, y bueno pues eh, fue una novela que que bueno pues que resultó agraciada con ese premio que es uno de los más antiguos desde el punto de vista eh, cronológico que hay en España y uno también por tanto de los más prestigiosos fue una gran alegría porque como he intentado en otras oportunidades pues en él trataba de hacer ver que nosotros, a los que nos gusta el misterio, a los que amamos todas estas cosas, eh, no estamos del todo locos uh -huh. y que había autores, escritores con una enorme con un enorme prestigio como Charles Dickens a quienes apasionaban igualmente por pues, las casas encantadas, los fantasmas, los eh, los misterios en definitiva y que si una novela mundialmente conocida como eh, David Copperfield en su primer capítulo se nos dice que el protagonista tenía, entre otras cosas la virtud de ver fantasmas y duendes a lo largo de toda su vida y si eso eh, se toma como en consideración como una de las novelas más importantes de la historia de la literatura ¿por qué a nosotros no se nos toma en esa misma consideración? no es que seamos Charles Dickens pero sí que tenemos unas aficiones similares así que yo creo que ya está bien de que se nos mire por encima del hombro porque el misterio esto, bien tratado, también es cultura y una de las personas que hace del misterio cultura es eh, nuestro invitado, es Mariano Fernández Urresti, Mariano, mil gracias a seguir Muchisim investigando muchísimas gracias, sois siempre muy amables conmigo un fuerte abrazo para los dos <ríe> a, vos, a ti, gracias un besito, adiós